Chafa es una vaca larga. Un libro con expresiones de chicos y chicas. Yo nací en mi mamá, pero mi papá colaboró también. Y con ediciones frutillas, presentamos este libro para aportar al buen humor. Para mí que mi maestro quiere ser bueno con todos pero a veces no le sale. el Mar del Plata, conseguido en librería Eureka palucho 3266 o en el séptimo fuego bolívar 3675 o escribirnos a otraoreja arroba gmail la jirafa es una vaca larga estás escuchando desde la otra oreja la otra oreja argenta Y volvemos a esta otra oreja. Recibimos muchos mensajes de Alfredo de algún lugar de México. Genia, eh, que está escuchando con Néstor y Nerea. Mónica Juchansky de acá de Mar del Plata. Rocío de Guanajuato, por ahora, ¿no? Porque cuando se muda a Puebla vamos a ir a verla a Puebla también. El Indio Vertis, por supuesto, está escuchando Marichihueu. Eh, desde el pueblito de Batán, Carlos Prado de Buenos Aires, Isa desde La Plata, fe de Moyano desde acá, Cristina de Capoma, de, del, del Centro de Acción Olga Márquez de Aredes, de Jujuy, eh, Carmen Capdevila de Neuquén. Fíjate eh, mensaje. ¿Cómo? de <risa> Bueno, listo, Río nos nos sacó de los mensajes. ¿Listo? Bien. Eh, pero voy a este, mandar otra más. No. No, bueno, después no. lo mando, Dep <risa> después sí, eh. Después te mando otro mensaje. Eh, Muy bien. Perfecto, perfecto. <risa> eh pero recuérdamelo, eh, recordamelo ¿eh? Recuérdamelo. Este, a ver si, si nos olvidamos de muchos mensajes Sí Perfecto eh, La pasé muy La pasaste muy bien Pero eh, si sí, todavía no terminó el programa este, no, no recordás eso, ¿no? No Bueno, bueno eh, seguimos con Jime, Río Sí, eso es Perfecto, bueno, Jime ¿Qué música nos pasar ahora? ¿Qué música nos querés pasar ahora? Bien, ahora vamos a escuchar Mapu de Noé Puchi, que es una artista, compositora, cantante muy comprometida del norte de Neuquén, tierras uh -huh. mapuches. Me gusta esto de decirle a la región, a la zona tierra mapuche uh -huh. o, o tierra querandí en lugar de, del nombre convencional de la provincia tierras mapuches entonces nos, nos trae esta artista muy muy comprometida que canta una parte en Mapugundún y otra parte en castellano y me parece muy dulce la música y la letra me parece durísima les invito a que a que la escuchemos y, y sintamos lo que nos transmite no es puchis Grabada porque estuvo también en la otra oreja, ¿eh? Que si la traemos a Mar del Plata, la volvemos a traer a la otra oreja, ¿eh? Cuando volvamos a la anormalidad normalizada. Boci T Quédate ahí adentro, pero te advierto que todo vuelve, que es una rueda. Hoy estás arriba, mañana estás afuera. Te lo explico mejor cuando te toque en el bolsillo, cuando te toque en el trabajo, cuando te toque en un hijo, cuando te toque en ese pequeño, un pequeño espacio de poder. Ahí vas a ver te toco la puerta y te digo que tengo corazón, sensibilidad, que cante más o menos bien a un metro del micrófono me vea más de 100 cien hey, eso me quedó y me quedé que no me esfuerzo a escribir cuando no tenga nada para decir Me tu yuque me un enteñete que se Estás escuchando según la otra oreja. Qué linda, ¿no? puchi con nuevos trabajos, ¿no? Está muy bueno. ¿Y ahora con qué, qué vamos a escuchar, Jimé? Ahora seguimos con otra integrante fundadora de Actitud María Marta, uh -huh. pero esta vez se trata de Alica. Alica y la nueva alianza, se llama su banda vamos a escuchar muchos patrulleros que tiene que ver con la temática de eh, básicamente no a la baja de imputabilidad de les chiques adolescentes uh -huh. bien, este, bueno eh, saludos a Bernie a Bullrich y a todos los que creen en eso Si quieres meter a los menores presos Sin darle ayuda al barrio no te interesa Mucho patrullero, nada en la cabeza Ningún pibe nace chorro y te lo voy a explicar La niñez está en peligro, la tenemos que salvar No en la calle, en la escuela se tienen que quedar Si no hay padres que los cuiden necesitan un hogar el policía corrupto no le importa matar Los jueces por billetes se pueden comprar Con la droga y la violencia les gusta traficar Nos trajeron el problema y no quieren encerrar que te es el que hablas de progreso Si quieres meter a los menores presos y darle ayuda al barrio no te interesa Mucho patrullero, nada en la cabeza. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos. Bien darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. No tener un futuro, eso es la inseguridad Y es un grave problema, te lo pusiste a pensar O solamente repetías todo lo que escuchaba Y tus propias decisiones cuando las tomabas La radio televisión siempre conectada ¿Quiénes son los dueños de la antena que hipnotizaba? ¿Quiénes son los dueños de la fábrica de bala ¿Quiénes necesitan muerte para que haya paga? Qué te haces el que hablas de progreso si cada meter a los menores preso sin darle ayuda al barrio no te interesa mucho patrullero nada en la cabeza ¿Qué te haces el que hablas de progreso si cada meter a los menores presos sin darle ayuda al barrio no te interesa mucho patrullero nada en la cabeza conozco gente que hace escuelas Gente solidaria que fue así toda su vida Una sociedad humana y más justa es la salida Y conozco gente que pide más policía Muchas cárceles privadas van a edificar Y ahí te quieren ver metido para poder lucrar con la muerte la ignorancia les gusta traficar Nos trajeron el problema y nos quieren encerrar Esa Lica k 4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 Escuchando desde La Otra Oreja La Otra Oreja Argenta eh, Jime, yo te escuché como musicalizadora el día que la noche, la tarde y la noche en que se mmm, votó, mmm, votaron las leyes Eh, que hacen pie al... Eh, una excusa del feminismo, ¿no? para estar en las calles <risa> eh, varias noches este digo sí. que estuve, ¿eh? Sí, no sí, sé a cuál sí. te referís no, no, a la última, a la de la votación oh, qué bueno que estuvo, sí, estuvo muy una bueno. fiesta en la calle sí, sí, y a pesar de que algunos varones y estábamos apoyando estábamos como introvertidos para no molestar que era una... <risa> Era una lucha fundamentalmente de las mujeres y celebradas por muchos varones, ¿no? Como si el, el problema de la violencia machista fuese un problema solamente de las mujeres, ¿no? Sí, sí, y sí. Y el patriarcado es, es un problema de todos, de todas, de todoas, de todes, ¿no? Eh, bueno, un día vamos a discutir eh, al aire esto de, de la E, la O, la A... Eh, ...como dale, dale. genérico y este... Es uno de mis deportes favoritos discutir, así que cuando quieras. Bueno, entonces pasamos a la música, <risa> operador. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué vamos a escuchar, Jimé? Ahora la vamos a escuchar a Sara Ebe, eh, que es una artistaza argentina, compositora, cantante... Rapera, hip hopera, feminista Psicóloga Nacía en Chubut uh -huh. Sara Eves nacía en Chubut Y nos trae este tema del último disco El disco se llama Political Party Fiesta política, la podríamos traducir Y el tema se llama Urgente, Urgente. Fue hoy Que venga gente Yo voy La que no queda, dame que yo se la tiro R Raro, me parece todo lo que pasa, manda el peor de los tipos ah, Yo me quiero ir de este planeta, pero lo sigo aguantando A Algo tiene que pasar para que cambie, este mundo es un hombre con hambre Trompas de falopio, atala con alambre. Mensaje de Etiopía de la mía para usted que llegue antes. Sangre, que no me la saque el de adelante, ya es grande. Para hacer escándalo en la calle es un desastre. Ya no sé qué hacer con mi elefante. Dólar de la suerte, la que tiene dos o tres billetes y se compra muchas cositas brillantes. Dolor de no verte el que viene cada tanto a verme me faltan amigas y la única que me queda se divierte sola con la fiebre de un sábado a la noche muy caliente yo cuido mi casa no me queda otra y no se sé decir que ahora vuelve ya no la moleste no entres entiende el mensaje si no atiende no quiere o no puede y no tiene por qué contestarte dame algo que valga y te canto las 20 30 Contando de escena voy llegando a las 40 es que no se dan cuenta de que hay algo fuerte dando vuelta o me sies cuando estemos de vuelta Yo nunca me creo los papeles que me inventan Tengámonos en cuenta, juntemos nuestra fuerza Cada cual en su grupo organizando las acciones son directas Cortemos la calle, pintemos algo grande que se vea de la otra punta Seamos un solo cuerpo que resista Ya no me da risa, esto es un mal chiste. Faro, la última bala que nos queda, dame que yo se la tiro. Raro, me parece todo lo que pasa, manda el peor de los tipos. Wow, yo me quiero ir de este planeta, pero lo sigo aguantando. Algo tiene que pasar para que cambie este mundo, es un hombre con hambre. escuchando según la otra oreja y volvemos a la otra oreja edición especial con Jime <risa> eh, eh, bueno eh, vamos a hacer dentro de poco un, un programa realmente antifascista ¿no? porque acá <risa> La, re, la derecha reaccionaria intenta acceder al poder utilizando herramientas democráticas electorales, formando partidos políticos. En Mar del Plata son el Frente Patriótico, Partido Conservador Popular, NOS, MDP, Más Valores, Renacer Federal, Crear avanza libertad oh, entre otras másón ¿no? sí, sí, sí. Eh, otros por ahora se agrupan por fuera del espectro electoral como nueva soberanía por ahora sí este bueno y y repudiamos al fascismo en todas sus en todas sus eh, propuestas electorales o no, ¿no? así es Eh, bueno, y musicalmente, ¿cómo, cómo termina tu, tu propuesta, Jimé? Vamos a terminar bailando Bueno No podía ser de otra manera Esperá que me saco el buzo eh, ¿Los parlantes me aguantan el peso? Sí, eh, Lucas dulso sí ¿Vos, vos vas al otro parlante, Lucas Vamos sí. Bueno, lo que sigue es Sudor Marica que justamente se, eh, a lo que apuntan es a romper con esta moral blanca, cristiana, pura, éstera, uh -huh. eh, propietaria, monógama y patriarcal, y nos invitan a vivir, a gozar, a compartir, eh, y básicamente le cantan en contra del neoliberalismo, Eh, les hemos disfrutado, son como siete en, en la banda Les hemos disfrutado Cámara de Plata en dos ocasiones Han venido a animar nuestra marcha del orgullo Y fue, fue excelente, fue buenísimo Enfrente de la catedral, los parlantes apuntando a la catedral Prendido fuego el escenario, fiestaza Bueno, vamos a recrear ese momento con Sudor Malika, el tema cómo se llama? Porque nos da la gana. Y porque le da la gana a Jime, escuchamos <risa> a Sudor Malika en la otra oreja. Con una baliza los vibes en la placa. No tenés idea de lo que es estar sin casa Un macho violento que se apropia de tu vida El dolor que late en la garganta todo el día Hace pocas horas decidiste la partida No das más de ganas de poder estar tranquila Aunque te desgarré sabes lo que vas a hacer Cruzar la frontera con lo que traes encima Grita la gente que es indiferente Nos organizamos, queremos hacerle frente a esa miserable forma de pasar los días Si no quieren ni sumisa, les daremos rebeldía Nos mueve el desear, vos conjugal como quieras No hay con qué parar toda esta furia abortera No vas a estar sola, ven con la manada Paramos también por las que aún no salen de las casas Luchamos porque nos da la gana Juntas en las calles, en la plaza y en las casas En la calle, en la plaza y en la cama Luchamos porque no da la gana Putas en la calle, en la plaza y en la camas Luchamos porque no da la gana Putas no no en la calle, en la plaza y en las camas. la camas Al anden a la otra oreja Aguante Gimme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 en las calles, en la plaza y en las camas Luchamos porque no da la gana Juntas en las calles, en la plaza y en las camas Luchamos porque nos da la gana Juntas en las calles, en la plaza y en las camas Y por último, queremos hacer en la tierra Para eso estamos las gordas, marchen por nosotras otra vez me gritas está bien yo yo obedezco ¿eh? yo obedezco pero antes vamos a pasar eh, los agradecimientos a muchos que están escuchando Al alchuza de aquí a jimena desde el gran buenos Aires a jacqueline desde la ciudad de buenos Aires bueno obviamente a Néstor que acaba de mandar a la radio eh, esos eh, saludos por esta Guillermo Aurora está que eh, Está Silvia, que escucha La Otra Oreja mientras camina. Eh, a María, maría que lo toma como... Eh, a la mañana siguiente pone la radio y escucha La Otra Oreja mientras eh, también camina. Eh, bueno, muchas gracias a los oyentes y oyentas. Hoy Mu ya tuve no dijiste que tenías memoria. Sí. sí, es mi mamá, te todo. Bueno, no, algunas cosas no me acuerdo, por eso las anoto, por eso me mandan los mensajes por escrito, Río. Pero yo no veo. Pero claro, porque es radio, ¿no? ¿Por porque, Bueno, después te lo explico, después del programa. Sí. Bueno, eh, gracias, Jime, por eh, compartir... Eh, que no es la última vez, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Es un placer estar acá, la verdad. Sentarse, escuchar música con ustedes, charlar, compartir, saber que hay gente ahí escuchando. Es es muy lindo. Uh -huh. Muchas gracias. Sí, sí, gracias. Gracias, Lucas. Eh... Adiós, señor B. Suso. <risas> eh, más respeto, Río. Más respeto, por favor, ¿eh? eh... Gracias, Lucas Durso. Eh, vamos a escuchar ahora una versión que nos llegó desde Francia. ¿Sí? De Hasta Siempre. En piano. Monsieur Jacques. Piano y voz. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. sun ke la libertat aleja